Eh, vamos a discutir con los distintos representantes de las organizaciones que componen la CTA y con otras organizaciones, amigas, algunos de la CGT,、eh, el panorama que estamos viviendo los trabajadores, las consecuencias、eh, que va a generar sobre el, la realidad de los distintos gremios la aprobación de la ley de base. Eh, el problema que estamos viviendo en todas las provincias con el, la suspensión de la obra pública, con el recorte de recursos que vienen destinados, por ejemplo, al pago del incentivo docente, son factores que están、eh, profundizando la retracción económica. Ahí hay otro problema Que está relacionado, que son las suspensiones y los despidos que en este momento se están empezando a multiplicar en muchas de las geografías del país. Acá en la provincia también tenemos en el sector de la construcción, de manera que ante este panorama vamos a discutir los cursos de acción que desde el movimiento sindical vamos a impulsar. ¿Cómo viene siendo ese trabajo? Porque entendemos que este ajuste no viene, no viene de ahora, sino que ya se viene prolongando hace varios meses. ¿Cómo viene siendo ese acercamiento con los otros sectores、eh, que están presentes también el día de hoy? Tenemos distintas realidades. Eh, eh, hay una realidad que tiene que ver en el sector estatal con despidos que han afectado a trabajadores de la órbita nacional. Mañana. Va a haber una actividad en la que voy a estar presente en el Congreso Nacional, donde vamos a escuchar el testimonio de trabajadores del sector público, de distintas reparticiones nacionales que han sufrido despido, s el área de agricultura、eh, y otras áreas, trabajo, cultura, derechos humanos. La disolución de organismos públicos ha significado que más. De 20.000 trabajadores y trabajadoras hoy hayan perdido su empleo. Y en el sector privado esto también está pasando. Vamos a tener testimonio s de trabajadores metalúrgicos, de grandes empresas y corporaciones que tienen grandes ganancias, como Techín, pero que siguen despidiendo gente. porque la retracción económica y la caída de las ventas rápidamente lo resuelven con los despidos. Y lamentablemente hoy tenemos un ministro de Trabajo puesto por Techín, que, cuyo apellido es Cordero, que bueno, justamente este, en lugar de actuar a favor de los trabajadores o intentar impedir que los despidos se produzcan, los incentiva. Así que estamos en una situación difícil. ¿Estuvo haciendo alguna gestión? ¿Viene de estar en legislatura? ¿Se p u d o reunir con alguien? Estuve reunido con el vicegobernador, con, Pesati, con Pedro s a t i con p e Pesati. Tuvimos una reunión donde pasamos revista de estos problemas, de estas situaciones que también pesan sobre la economía de la provincia, como el tema del incentivo docente. Y también le expresamos la preocupación por. La posibilidad de que se apruebe una ley que impediría que los trabajadores del área, lo que sería el estamento superior de la administración judicial, puedan sindicalizarse.、Eh, le expresábamos a Pedro Pesati que esto es violatorio claramente del principio de libertad sindical de la OIT.、Eh, Maestro comienza a trabajar de maestro, después a lo largo de su trayectoria profesional puede llegar a ser director, inspector, pero libremente opta por afiliarse al sindicato que le pertenece, a la UNTER, a la CETERA.、Eh, los trabajadores judiciales no tienen por qué ser la excepción. Y bueno, esto en caso de avanzar con esa ley, le decíamos al vicegobernador, va a generar un conflicto que además. Se va a terminar de dirimir en la Organización Internacional del Trabajo porque hay algo que la OIT combate frontalmente y es el intento de privar a los trabajadores y trabajadoras de la elección libre de su sindicato, es decir, es un derecho que no se puede、eh, conculcar. Esto ya fue aprobado en primera vuelta.、Eh, ¿Va a pasar algo la, buscando la segunda vuelta? ¿Alguna acción sindical mayor a la que ya hay?、Eh, creo que los compañeros judiciales, a pesar de que están en receso, van a intentar alguna acción. Pero nosotros le solicitamos al vicegobernador que tenga en cuenta esto. ¿Por qué generar un conflicto innecesariamente y un conflicto que a la larga. Va a terminar con la condena de la OIT al gobierno de Río Negro, porque la OIT se dirige a los gobiernos, este, primero lo va a hacer con el gobierno nacional y después con el de Río Negro. ¿Y qué le dijo Pesati? Que es un tema que lo, lo tomó con preocupación este, y que bueno, este, va a tratar de, de generar alguna gestión. una mirada de lo que se vivía en Tucumán, lo que se estuvo viviendo ayer también en la ciudad de Buenos Aires?、Eh, sí, yo creo que fue una, una puesta en escena lamentable, porque tenemos un presidente de la Nación que habla de cuestiones etéreas:、eh, la defensa r estricta de la propiedad privada,、eh, el combate frontal. Al déficit fiscal en un país que hoy tiene más i n d i g e n t e que los que tuvo en plena pandemia, en un país que hoy tiene el drama de la pobreza creciente, en un país que tiene el drama del cierre de fuentes de trabajo y frente al cual no se hace absolutamente ninguna mención. Es increíble que en una reunión en la que está el presidente y 18 gobernadores no se haya hablado un solo tema que tenga que ver. ...con los problemas urgentes que está viviendo la Argentina.